Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bueno. bien. Acá andamos. Bueno, arranca la jornada. Bueno. Milton, eh, trabajadores y trabajadoras de prensa gráfica, eh, estamos de movilización, alguna medida de fuerza. A ver, eh, contanos el motivo. Sí, mira, este es el primer paro que realizamos, una medida de fuerza que se evaluó hace ya casi 15 días por la próxima oferta, oferta que está, se está haciendo la vida para los trabajadores y trabajadoras de prensa. Mm. Así que, bueno, nos reunimos hoy, hoy jornada de paro nacional, y concentramos en, en la plaza a las 10 y media. A las 10 hay movilización, entonces. Sí, sí, hay movilización y, y asamblea para ver cómo seguimos, para evaluar entre todos este alguna medida, ya que esto es una medida nacional, este, nosotros siempre... Somos orgánicos, pero intentamos ver de qué manera nosotros podemos tener alguna llegada acá en La Pampa a los empresarios para, para ver si podemos llegar a la red. Eh, Milton, a ver, eh, hablemos de números. Eh, ¿Cómo viene eh, la paritaria eh, del sector de prensa gráfica? Mira, nosotros lo, eh, de números de marzo a, hasta, hasta el momento lo único que llevamos es un 40% de aumento. Eh, y a Adira lo que pretende es que nosotros lleguemos a marzo con marzo inclusive eh, con un 75% en total o sea, imagínate que están solamente ofreciendo un 35% de aumento de lo que vale acá a marzo eh, no hay cláusula de revisión no hay bono no hay cláusula de revisión no hay absolutamente nada o sea, que imagínate que es como que te empujan a hacer una medida o sea, no, así no no... No se puede considerar hoy un trabajador de prensa y trabajadora de prensa, cronista especializado gana alrededor de 80.000 pesos. y uh, es uno de los salarios más bajos de, de los gremios que tienen paritarias en el país. Sí, sí Pali, es el es el es el salario más bajo. Ah, <ríe> en ese sentido no hay no hay que dudarlo, es el salario más bajo, la CTA CTI son informes ya hace mucho tiempo. Mm. Eh, hace ya cuatro años en la época de Macri y ya quedó el salario más bajo de la rama profesional Mirá eh, Milton ¿y qué, qué podría salir? o sea ¿hoy hay paro? Eh, ¿afecta a, acá en la provincia? ¿a quiénes? ¿a qué empresas? A las empresas que afectan a las empresas gráficas que son el, el diario el diario la arena y la reforma mm. son las tres empresas gráficas que pagan el convenio 541 que el convenio que discute Adira que son los diarios del interior y eh, eh, nosotros de alguna manera siempre tenemos algún acercamiento acá se respeta por por ejemplo siempre lo que es el convenio no es cierto uh -huh. y de alguna manera hemos intentado tener una llegada para ver si se puede llegar a superar esa esa suma que está dando a vida pero siempre es una maggue y siempre es una forma de decir que nosotros pagamos el convenio pero a ver, el convenio es una cosa que no no Ya se hace poco fondo, sea, es, es una cosa que no, no, no alcanza, son salarios de, a, nos, a nosotros nos cuesta decir para mencionar la palabra hambre porque sabemos que el hambre sí. es un extremo, bueno, nosotros somos son salarios de pobreza sin ninguna duda, ya que ganar 80.000 pesos o es sea, que es hoy ser pobre, ¿no es cierto? Ah. Eh, pero bueno, hoy evaluaremos cómo cómo seguimos. Eh, uh -huh. Recordamos que nosotros el año pasado Hubo eh, un diario que no salió, que fue el diario de la reforma. Nosotros, este, como sindicato, la verdad, que, que, y como sociedad, lo, eh, es algo muy duro que un diario no salga, cierto ¿no es cierto? Sí. Este, por un montón de cuestiones, por la libertad de expresión, por, por por el acceso a la información, pero a costa del salario de los trabajadores nosotros no, no queremos eso. no sí. Siempre decimos que libertad de expresión tiene que haber cuando una persona llega a fin de mes, porque si no, no, no este juego no no, no tiene retorno eh, así que vamos a ver vamos a ver cómo evaluamos las siguientes medidas para, para la semana que viene. Claro. Eh, y la paritaria eh, hay prevista alguna reunión a nivel nacional Sí, hoy hay una reunión todos los uh -huh. miércoles se juntan ah. vamos a evaluar a ver qué es lo que pasó hoy si, si acercan algún porcentaje más y, y evaluaremos para la semana que viene claro eh, cómo continuar Pero bueno, tal es muy muy finito lo que se está discutiendo y nosotros siempre que hablamos de recomposición salarial, por lo menos necesitamos un 50% más de lo que se está Claro. Eh, sí, estaba estaba eh, claro, están escuchándote con los números y proponen una pauta anual de marzo de este año a marzo del año que viene del 75 nada más. Es la oferta. Exactamente. Claro. Esa es que ellos hacen, del 75%. Claro, y se está hablando... Y aparte de... parece otra cosa, es una cuestión sumamente dilatoria. Este, ya llevamos cuatro reuniones, no es que ellos uh -huh. tienen eh, tienen una política de desgaste, la verdad que en ese sentido son muy buenos, porque la verdad que desgastan, los compañeros, este en ese sentido, estamos firmes acá en La Pampa, pero a nivel nacional, bueno, son todas realidades muy diferentes. Nosotros estamos apostando a tener una paritaria única que está costando muchísimo, porque lamentablemente, esto también hay que decirlo, la, la eh, formamos parte de una paritaria donde el Grupo Clarín está presente, y el Grupo Clarín hoy en día tiene cinco o seis diarios en el interior, forman parte de Adira, y aunque te parezca mentira, hay compañeros que no, no están haciendo fuerza en esos medios porque están siendo apretados, porque están siendo descontados los días de trabajo, porque ya han... Porque, porque, nada se saben más las fuerzas que ellos tienen claro. así que también ahí adentro de la vida hay una puja de interés entre diarios chiquitos y diarios sí. como grupo clarín claro. y... los andes de mendoza claro eh, por ejemplo y, y acá en la, en la provincia teniendo en cuenta que son tres nada más las empresas eh, bueno nos conocemos todos acá eh, es una ciudad chica una provincia chica posibilidad de hacer acuerdos individuales digo de, de, del gremio con cada empresa eh, o una paritaria sí, local mira, siempre nosotros siempre tenemos ese ahí esa gran posibilidad lo que pasa que eh, tuvimos una gran posibilidad hace tres meses en la, en la paritaria pasada uh -huh. y de alguna manera se, se dieron cuenta de que lo que ofrecía vivir a ellos mismos decían acá no que podían creer lo que se estaba discutiendo y quisieron hacer un acercamiento con un dinero so, por sobre la paritaria por la cual después se echaron para atrás sí La paritaria se cerró y nosotros, bueno, de alguna manera continuamos este, con la paritaria cerrada. Pero ahora se está planteando ver de qué manera entre los tres diarios podemos llegar a hacer un acuerdo para... Adelantar, para aunque sea, a, a adelantar a cuenta, sí. a cuenta de, de, de un futuro arreglo. Sí, los adelantos se hacen, pali, ah. nosotros con los adelantos, los adelantos se hacen, incluso han adelantado una plata más, esto hay que decirlo por sobreparitaria, mm. pero después ha sido descontada esa plata mm. además, en algunos casos, en otros no, mm. y lo que nosotros queremos, si acá los diarios son fuertes, eh, tienen una previsión, de, eh, dicho por ellos mismos, de, de varios años más por, por delante, mm. ellos están, están tienen un buen tiraje sostenido, y eh, el estado es un estado presente esto hay que decirlo porque la verdad que en el acceso a la información para la ciudadanía nosotros creemos que, que el estado papeano está haciendo bien las cosas porque está presente en los tres diarios uh -huh. eh, y ya que ellos gozan de esa buena salud bueno me parece que lo, la paritaria es un piso eso esto está dicho siempre lo uh -huh. que se si discute paritarias es un piso nadie te dice a vos que no, no podés pagar este 20.000, 30.000 pesos más para cada compañero y compañera. Eso es lo que vamos a intentar lograr en el acercamiento ah, para ok. pedir algo. Bien, bueno, o sea, 10 y media movilización ahí en la parada en esta jornada nacional de paro en la prensa gráfica. Así es.